Hasta el viernes se llevarán a cabo jornadas de vacunación de calendario COVID y gripe en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía. También se realizan controles de presión arterial. Hoy se encontrarán en la unidad sanitaria Cajade, ubicada en Güemes y de La Paz. Mañana la jornada se realizará en la unidad sanitaria Malvinas, ubicada en ex combatientes de Malvinas, entre Quintana y Sáenz Peña. Se aplicarán vacunas de calendario para niños, jóvenes y adultos. La vacuna de la gripe según disponibilidad. La vacuna COVID tendrá primera, segunda y tercera dosis libre para mayores de 5 años y la cuarta dosis para mayores de 18 años, siempre que hayan pasado cuatro meses de la última dosis. <risa> Judiciales se movilizan en La Plata. La Asociación de Judiciales Bonaerenses anunció protestas en toda la provincia por mejoras salariales. El gremio convocó a nivel local acciones en la ciudad. Realizará recorridos por los lugares de trabajo durante la mañana de hoy. Además, mañana se plegará la protesta provincial con una asamblea de trabajadores a las 10 y media de la mañana en el hall de ingreso de la sede ubicada en 13 y 55. Mediante un comunicado plantearon que es urgente la reanudación paritaria para frenar la caída del poder adquisitivo de los salarios de los y las trabajadoras judiciales bonaerenses. Un servicio que informa más acerca En una ley para que el astillero Río Santiago sea una sociedad del Estado el presidente de la empresa Pedro Baciesco presentó la medida con el objetivo de transformar la planta naval más importante del país otorgándole mayor competitividad y capacidad de gestión el proyecto de ley fue presentado ante los legisladores de la provincia de Buenos Aires durante un encuentro que estuvo encabezado por el senador bonaerense Francisco Durañona Teresa García y la diputada Susana González del Frente de Todos el titular del astillero destacó que la planta naval tiene todas las condiciones para convertirse en una plataforma regional y generar divisas para el país. La temperatura mínima para hoy en la región es de 10 grados y la máxima de 22. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.